Yo fuera rico, estaba bata bata, todo el día para descansar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 ...solo para descansar... Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, algo resfriado por los aires de Madrid y estas lluvias... ¿Qué ha dueño desde Barcelona? Sí, para ver las luces de Navidad, me olvidé que en Vigo tenían... Las uh, mejores. mejores, sí. sí. Bueno, es, es tremendo lo que se ha montado en Vigo, ¿no? Con las sí, luces sí, sí, de sí, pero bueno, es no como todos los años, o sea... No, pero, pero este año...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 Manu Carvellal, ¿la suerte existe o no? No. ¿El destino? No. no. no. Tampoco ni el azar menos no. ¿por qué? no, yo creo que respondo a tu cita de Pascal con una de Poincaré que era eh, filósofo de, de la ciencia dicho... matemático ah, pastel, y físico claro, pastel, perdón sí. y Joder, decía de... que el azar y a mí esto yo me lo tatuaría en el pecho ah, pensaba pues que en el pene oh, oh, oh, oh. Que a quedar muy pequeño. no tendrás suerte no tendrás la suerte eh, decía que el azar es como llamamos a nuestra ignorancia ¿no? y yo creo que es evidente que a lo largo de la historia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 que es otra posibilidad yo no la historia de, de Fermi además, no el visto. teorema de Fermi lo que dice no es eso ¿eh? No, no, no. La, segunda no, parte. no, no estaba, la segunda parte no es que a lo mejor a no estamos, no momento, estamos no empleando las, las herramientas a, adecuadas pero fíjate que eh, más allá de, de, de suerte o azar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 No, ¿Te guste o no te llama, guste estar en el lugar apropiado o ir a cazar a la rica no, heredera? ¿y eso ¿Cómo se llama? A, cazar suerte, a la Madalena. Claro. No, pero una cosa es ir enfocado directamente, como dice él, a porque te has enterado o te has informado y has visto que la bueno, otra es la oportunidad, ta, una sumas. persona va a venir que tiene dinero tal, y dices, pues mira, me voy a hacer a mí. Y otra cosa es lo que él dice, que en un momento dado, personas, cuando no lo busca, te, te lo encuentras y resulta que, que te pones una a hablar. Y llena de dinero. Y la devuelve. <ríe>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 Pero incluso en los sueños. Mm. Descubrimientos científicos que se han revelado en sueños. Lógicamente... La tabla periódica de Mendilier. Pero lo más normal del si mundo. Si llevaba toda la vida trabajando en la tabla periódica y un día lo ordenó después de dormir, pero eso no quiere seguro... decir que un sueño te tuviera una revelación, ¿no? O, o sí, pero una revelación propia, precisamente. Claro, no, no, si, no, si, no es si queréis que se un chorra hasta las patatas fritas. No sé oye, si sabéis ah. que las patatas fritas eran mucho más gruesas. <ríe> y un, una serie de clientes que siempre iban al mismo bar le dijeron, oye...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 En la página web, en la página de Twitter, con los eventos, está esa encuesta. El 75% de los oyentes dicen que sí, que existe el azar, ¡Oba! que están a favor de lo que está exponiendo Giuseppe Gijarro de lo que está exponiendo Manuel Carvallal. Hasta ahora, hasta ahora, solo un 25% dice que sí. pero, pero, pero de mala suerte. No, no, no, no. pero Pero Manuel, Manuel es insistente y al final siempre pasa